hola, ¿qué tal estás? Vamos a aprender español y un poco sobre la cultura española. Hoy te vamos a hablar sobre arte, sobre historia y sobre uno de los periodos más interesantes de la cultura española. Hoy te vamos a hablar del siglo de oro. Hemos creado este episodio por un mensaje que envió Piero desde Italia. Piero, además de estudiar español, es un amante del arte. Él, Quería conocer algo más sobre el siglo de oro en español. Nos pareció muy interesante hacer un episodio sobre esto. ¿Qué fue el siglo de oro? Bueno, primero vamos a explicar las palabras. Un siglo es un periodo de tiempo. Un siglo son cien años. Son muchos años. Pocas personas llegan a vivir durante un siglo completo. En la actualidad estamos en el siglo XXI. La palabra de no hace falta que la explique. Seguro que la conoces. De es una preposición que tiene muchos usos. Tenemos tres lecciones sobre las preposiciones en español. Si quieres, puedes escucharlas pulsando los enlaces de la transcripción o buscándolas en la sección 101 de nuestra web. La última palabra de la expresión es oro. Es muy probable que conozcas qué significa esta palabra, porque a la gente le gusta mucho el oro. El oro es un metal precioso, es decir, vale mucho dinero. El oro es de color amarillento y ha sido muy valorado desde la antigüedad. El oro es un metal muy útil porque no se oxida, es muy resistente y también es bonito. Se utiliza en joyería, en electrónica y también para hacer negocios. Muchos países almacenan su riqueza en oro. Bien, entonces, ¿qué significa el siglo de oro? Pues es evidente que es un siglo muy importante, un siglo muy valioso. Te vamos a explicar por qué. El siglo de oro de la cultura española. El siglo de oro español empezó a mediados del siglo XVI, es decir, aproximadamente desde el año 1550 hasta el año 1650. Durante estos años la cultura española alcanzó su mayor prestigio. El prestigio es la opinión positiva que alguien tiene sobre algo. Cuando mucha gente tiene opiniones positivas sobre algo o alguien, ese algo o alguien tiene mucho prestigio. España tuvo relaciones culturales y artísticas muy importantes con Italia, con Países Bajos, con el Imperio Alemán y también con países del Este de Asia. La literatura del siglo de oro El tema principal de la literatura del siglo de oro eran los temas religiosos. España era un país muy religioso en esta época. Uno de los escritores más importantes de esta época fue Lope de Vega. Escribió más de 1.800 obras de teatro. También escribió novelas, poesías y libros con historias cortas. Lope de Vega escribió obras de todo tipo, en esta época mucha gente no sabía leer. Por este motivo, los libros y las historias se representaban en obras de teatro. Así, todo el mundo podía disfrutar de la literatura. Muchos escritores de esta época escribían solo obras de teatro, porque era la única forma de que un escritor pudiera ganar dinero. Para que te hagas una idea, la obra más famosa de la literatura española El Quijote fue escrita durante el siglo de oro. Lope de Vega contra Cervantes Como curiosidad, te vamos a contar que Lope de Vega y Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, eran rivales. Lope de Vega y Cervantes se peleaban. Eso sí, utilizando su arma favorita, la escritura. Lope de Vega decía que Cervantes era un escritor muy malo, que no tenía calidad. Decía que el Quijote había tenido éxito porque lo había escrito para personas con muy bajo nivel cultural. Cervantes decía que Lope de Vega tenía envidia porque el Quijote había tenido mucho más éxito que sus libros. La envidia es un sentimiento. Es el deseo de tener algo que tienen otras personas. Cervantes decía que Lope de Vega tenía envidia. Don Juan. Don Juan es un personaje típico de la literatura española. Fue creado por un escritor del Siglo de Oro llamado Tirso de Molina. El personaje se hizo tan famoso que hoy en día se sigue utilizando en algunas obras de teatro. Y en algunas novelas. Don Juan es un personaje muy útil para las obras de teatro, las novelas, las películas o las series. Don Juan es un personaje que no respeta las normas. Hace lo que quiere cuando quiere. No le importa lo que piensan los demás. Generalmente solo tiene un interés. Seducir y enamorar mujeres. En español, hay una expresión, ser un don Juan. Esta expresión se dice a personas que están continuamente intentando seducir y enamorar a mujeres. Si vives en España, es probable que escuches esta expresión alguna vez. Otros escritores. Hubo muchos otros escritores conocidos en esta época, pero si habláramos de todos no acabaríamos nunca el episodio. Solo hablaremos brevemente de Calderón de la Barca. Te leemos un pequeño fragmento de uno de sus libros. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. El Monasterio de El Escorial. Si visitas Madrid, la capital de España, es bastante probable que alguien te proponga visitar el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Este edificio también es conocido como la octava maravilla del mundo. La construcción duró unos 20 años y terminó en el año 1584. El Monasterio de El Escorial es un conjunto de edificios. Hay un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Un palacio es una vivienda, una casa, pero muy grande y muy lujosa. Un palacio real es una vivienda donde viven reyes. Una basílica es una iglesia importante porque es muy antigua, o porque en ella se realizan celebraciones importantes. Un panteón es un edificio destinado a enterrar personas. Los panteones suelen ser los lugares donde llevan a las personas ricas cuando mueren. En el panteón del Escorial están enterrados todos los reyes españoles desde el siglo XVI. Una biblioteca, ¿sabes lo que es? Es un lugar donde hay libros se pueden consultar y leer la biblioteca del de escorial es un lugar muy bello un monasterio es un edificio donde viven monjes los monjes son hombres religiosos que están siempre en el monasterio hubo otros edificios muy bonitos en esta época pero el escorial es una obra impresionante uno de los edificios más interesantes y bonitos que hay en españa Pintura del siglo de oro español. También hubo muchos artistas dedicados a la pintura en esta época. Posiblemente, los mejores pintores de la historia de España pertenecen al siglo de oro. El más importante es Velázquez. Te hablamos de Velázquez en el episodio número 120 de nuestro podcast. A Vanessa y a mí nos gusta mucho Velázquez. Es posiblemente nuestro pintor favorito. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver algunas de sus obras en el Museo del Prado. El Museo del Prado está en Madrid y es, posiblemente, el museo más importante de España. Velázquez tiene muchos cuadros famosos, pero probablemente el más famoso de todos se titula Las Meninas. Cuando lo ves en la realidad, Tienes la impresión de estar mirando dentro de una habitación. Es un cuadro impresionante. En esta época hubo otros pintores muy importantes. Dos de los más importantes son Murillo y Zurbarán. Murillo pintaba cuadros sobre temas religiosos. Zurbarán pintaba Naturaleza Muerta. ¿Qué es Naturaleza Muerta? Naturaleza muerta es un tema artístico. La naturaleza muerta es pintar sobre animales muertos o cosas que no tienen vida. Por ejemplo, una cesta con frutas, animales de caza, la comida en la mesa, un jarrón y objetos cotidianos. El fin del siglo de oro. El siglo de oro fue una época increíble para la cultura y el arte españoles. Sin embargo, en esta época también comenzó la caída del imperio español. La economía se debilitó poco a poco y España empezó a perder prestigio internacional. Por este motivo, el siglo de oro y toda esta explosión artística fue desapareciendo poco a poco a finales del siglo XVII. Esperamos que este episodio te ayude a mejorar un poco tu comprensión oral del español a conocer un poco mejor la historia y la cultura de España. Recuerda usar los consejos que dimos en nuestro primer episodio. También te recomendamos utilizar la técnica espejo cuando hayas escuchado tres o cuatro veces este episodio. Si quieres alguno de nuestros audiolibros, puedes comprarlos en la web. Solo tienes que acceder a la tienda desde el menú o desde los enlaces de la transcripción. Con estos audiolibros podrás descargar los episodios de nuestra web y las transcripciones. De esta forma podrás utilizarlos, aunque no tengas conexión a internet. También puedes comprar el libro sobre el aprendizaje descomplicado. Un libro que te dará consejos para aprender mejor, no solo el español, sino cualquier cosa que quieras aprender. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de varios medios.